Carmen, también te queremos preguntar, eh, ¿cuál es la experiencia que van teniendo cuando las mujeres se encuentran en situaciones de violencia? ¿Cómo se acercan? ¿Cómo trabajan? Imagínense que tenemos 344 chicos, ¿no? Uh -huh. Más 150 niños de primaria. Más los chicos que van del envión. Son muchísimos, son como 700 y pico de chicos. Son familias en realidad las que contamos. Y tienen problemas. Uh -huh. tienen Sufren violencia de género las mujeres y Y nosotros creemos que eh, tenemos eso, ¿cómo se dice? Que la gente viene con una confianza a hablarte, ¿no? Y que saben que queda con nosotros lo que nos dicen. Tratamos de ayudar a ver. Nosotros somos la primera escucha. Le ponemos el hombro, escuchamos a la persona que viene con el tema de violencia de género Y después está el acompañamiento, el acompañarla, el, a ver cómo se hace esto, cómo se hace cómo se sigue, no el poner enseguida si hay menores dentro de minoridad y familia para que trabajemos todos juntos, porque es así. La salita del barrio, también trabajamos junto con la salita, así que los reciben, lo primero que hacen es verificar, los mandan. Sabemos todos los pasos que tienen que dar fiscalía. Todo. Después están los casos en que la gente tiene que salir de la casa, mujeres con chicos. Uh -huh. Hay lugares por ahí que no siempre están disponibles, pero bueno, hemos hecho con algunos lugares que tenemos, algunos lugares donde tenerlas algunas Usted, noches para... Usted como dentro sí. del mismo proyecto. Pero nosotros somos las que escuchamos los problemas, las que además vemos, porque los comportamientos de los chicos te dicen muchísimo. Claro. Y de tantos años de experiencia sabemos más o menos quiénes tienen problemas. Tenemos tres psicólogas, así que ahí tenemos la primera ayuda. Y sabemos cómo derivar. Derivamos, derivamos, pero seguimos el caso. No es que decimos, anda ya viste, y la dejamos porque en banda a la gente porque... El Estado, eh, por lo menos, no sé cómo será en donde están ustedes, pero eh, suele ser bastante eh, carente de respuestas. Entonces, el seguimiento supongo que cumple una función... Tal cual. El seguimiento es para apretar al Estado. Más que nada es eso para apretar al Estado, porque nosotros somos la asociación que estamos ahí, la que vemos, detectamos, ayudamos y tenemos que mantener que a esa gente la ayuden, que a esas personas le den respuesta. Más que nada, casi siempre no son mujeres solas, son con muchos chicos, así que tiene que haber una respuesta para, para esos casos. Entonces, apriete. O sea, hay que las mujeres Estado. que están formando parte de la organización también están en condiciones de cumplir esta función, tener sí. la fuerza, la conciencia de salir a apretar en el momento justo. Sí, sí, sí, hay que apretar. No hay forma, chicas, de otra, porque si no vos mandás a la gente y las dejan en banda sí porque no y después nos llaman a reuniones porque nos reunimos es una mesa de gestión de la, de la municipalidad somos una de las pocas organizaciones de, ahí de, de de nuestro barrio por ejemplo que vamos somos la única pero así vamos con, compartiendo ¿no? hay jueces abogados fiscales estamos, estamos tratando de crear una fiscalía de género exclusivamente de género o sea que la gente que va a estar en esa fiscalía comprenda no solo el golpe el maltrato que no la vuelvan a revictimizar a las mujeres, claro. porque les pegaron, las maltrataron, pero vos seguro que algo hiciste, ¿cómo te portaste? no Entonces eso hay que evitar. Y también tienen que saber del contexto, esa gente tiene que estar capacitada para saber de las personas y del contexto en el que viven. ¿sí? Bueno, estamos en, trabajando en eso, con la Municipalidad de San Martín para crear una fiscalía exclusivamente de género que se la estamos pidiendo a la provincia. Bueno, te agradezco.